Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravillo. este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. ORG si nos escuchas a través de internet. Un programa que intenta acercarte, bueno, pues esas noticias, esa información, esas cosas que pasan por ahí por el mundo que nos parece importante destacar. Muchas de ellas relacionadas con los movimientos sociales o con las luchas y las reivindicaciones que bueno, pues eh, desde ya hace muchos años venimos recogiendo aquí en Maravallo. no es lo bur la trampa de ese tu amigo Yo va, vela la de la mentira, tú eres el rey, el en la navega de la mentira, yo fui ciego programa de hoy hablaremos de dos temas. Un primer tema en las jornadas antimilitaristas, jornadas antimilitaristas que van a tener lugar eh, mañana y pasado, viernes y sábado, en el Matadero, en, en la Polasiero. Y también hablaremos de objeción fiscal, porque estas jornadas antimilitaristas están organizadas por la campaña asturiana por la objeción fiscal. En la segunda parte del programa hablaremos del de 15M. 15M, del que se cumplen cuatro años, mañana viernes, un movimiento que explosionó hace cuatro años en las plazas de la mayor parte de las ciudades en este país y bueno pues escucharemos algunas de las voces que alrededor del 15M han sonado y siguen sonando. mandan una y no viene perfumada. y si tu madre se espanta que está la guardia civil te vayas a dan y que te estás haciendo chi que te vas a perder ti como no y tienes que hacerte un macho brómuro en el zaparrancho no lo vas a Mi se me cayó en Chile que no, ni que no, que no Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta Lo que yo quiero es vivir Mi sumisión, mi sumisión La cuerda me gusta mogollón Mi sumisión, mi sumisión Ni sargento que lo tiren al pilón Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes su marrón. Que se los lleven ya los hijos de la pincorría, que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. Y viva el amor. No me gusta la corneta, paso miado de la esta viva la revolución. Vente el que no, ni que no, ni que no, que la Bili. Te sales del rebaño y no te va el uniforme. Me la sisa. Vete directo al mojón. Bueno, pues por ahí está sonando la voz de Tonino Carotone liderando el Cojón Prieto y los Guajolotes, ese tema clásico, Insumisión. que bueno sonó muchas veces aquí en este programa y sobre todo en aquella época época de la insumisión como te decíamos al principio del programa vamos a hablar con, con Pablo de la campaña asturiana por la ejecución fiscal y también de esas jornadas antimilitaristas que van a tener lugar este fin de semana aquí en Asturias eh, concretamente en el, Yare el Mata el Mataderu en, en la Polasiero Muy buenas Pablo, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, que seguramente habrá gente que no sepa qué y eso de la objeción fiscal. ¿Qué y la objeción fiscal? La objeción fiscal es una actividad, una propuesta más, que viene de toda la historia de, pues, de todo el movimiento antimilitar, de objeción de conciencia, de sumisión y demás. Y que consiste, dentro de ese planteamiento de, de no acatar de manera pacífica el militarismo y demás, pues no colaborar con, con las guerras, con los ejércitos a través de los impuestos. y consiste pues así habla, vamos de manera muy sencilla en el momento de hacer la declaración de la renta, esa parte de los impuestos que a uno le, que le toca pagar, sustraerla para y destinarla a otro fin que no sea, que no sea el gasto militar, ¿no? es un poquitín es la la fiscal porque el, el gasto militar no sé si es algo que es muy que sea muy conocido no porque cuando cuando se habla de recortes se habla de recortes en sanidad en educación en, en servicios sociales pero de, del recorte en el gasto militar o de cuáles son realmente los gastos militares en este país no se no se suele hablar mucho qué qué datos se pueden ofrecer o cómo cómo está el tema de los gastos Pues la verdad es que es un, un gasto que, por una parte, no apenas eh, en estos últimos años ha, ha variado, ¿no? ha disminuido un poquito de unos años para otro, pero, pero es un gasto un poco tramposo, porque una cosa es lo que es el Ministerio de Defensa, ¿no? que es un poco la, el dato que dan así más público, pero luego hay un montón de gastos que tienen que ver con, con la investigación o con otras muchas cosas que están camuflados en otros... en otros ministerios sí que son, son gasto militar. Y luego otra de las trampas que tiene es que muchas partidas se van aprobando a lo largo del año, no, no son partidas que estén previstas en los presupuestos generales, sino que se van ampliando a lo largo de la legislatura del año y, y que tampoco aparece, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con, pues con el endeudamiento que genera toda la carrera armamentística de las diferentes cosas en las que han enmarcado el Estado español entre ellas el Eurofighter y otros bueno, muchas cosas que ya son deficitarios desde, desde que salen y que hay que ir pagando esos esos intereses por dar algún dato si si te parece del, vamos esto viene del cálculo que hace el grupo tortuga de Elche pero bueno hay varios, varios grupos en el estado que que calculando ¿no? que hacen un poco de observatorio hablamos de, de gasto militar directo Entre casi 14.300 millones de euros, un poco más del 4% del presupuesto general del Estado. Si a eso le añadimos, aparte de control social, de fuerzas de represión, de todo lo que es el mundo de las cárceles, hablamos de más de 22.600 millones de euros. Pero luego cuando se hace el gasto real, ¿no?, que tiene en cuenta esa, esa deuda de la que hablamos, pues pasa de los 41.000, casi 40.400 millones de euros, ¿no? lo que supone entre un gasto por persona en el Estado español de unos 890 euros al año es lo que tocamos cada uno más o menos uh -huh. eh, en el caso de la objeción fiscal lo que se trata es de bueno deducir esa parte que digamos o una parte de ese dinero que, que supuestamente iba destinado a, a ahí también se plantean cantidades fijas para bueno facilitar un poco la la labor, ¿no? Porque ya no es tanto el que se vaya al dato concreto de, de la cantidad concreta, sino sino a, a bueno a la denuncia y a la y a la desobediencia ante ante ese gasto y al no querer colaborar con con los ejércitos, ¿no? Y con el gasto militar. Claro. Sí, te, sí, vamos, te decía hay, que cuenta cuenta el, el dato que, que, que hay varias propuestas tanto de la cantidad que se calcula por persona, uh -huh. otros años también se ha hablaba pues de ese porcentaje con la que uno que le toca pagar descontar ese porcentaje, incluso una una cuota fija. Hace años se hablaba de los 84 euros por los países más empobrecidos. En, en Cataluña, por ejemplo, hablaban no de 100 euros por facilidad. La cuestión no es tanto la cantidad, sino el hecho de la desobediencia, ¿no? Que si es algo que se generaliza y multiplica, pues sí que puede tener llegar a puede llegar a hacer que esos presupuestos cambien, ¿no? Y que que si todo el mundo hace la objeción, pues es algo que a nivel de todo el estado pues se tendría que plantear no hacia dónde van este dinero uh -huh. eh, luego ese dinero supongo que habrá mucha gente que dice ah, mira los qué listos estos no que cogen ese dinero y se y se lo quedan ese dinero hacia a dónde a dónde va ese dinero que no se envía a, a los, a los pues presupuestos esto, claro es la, la contraparte que tiene eso yo, yo no pago yo no colaboro con lo que es todo el militarismo pero a cambio destina esa parte del impuesto, no, del dinero que se supone que va para el, para el mantenimiento de las cosas colectivas, pues se destina a otros fines que trabajen por por la base, por una sociedad distinta, por una sociedad más justa, no. Desde la campaña asturiana proponemos cuatro, pero bueno, ahí cada uno pues puede decidir hacia dónde. hacia dónde lo destina siempre un poco los criterios que se tienen es que por una parte que se trabaje por una sociedad distinta por una sociedad libre de guerras pero también intentando que sean colectivos pues que nos que, que tengan necesidad de dinero no que no sean dependientes de subvenciones puramente o que tengan otros problemas de, de financiación no un poco Intentar también que eso que la objeción sea herramienta para los colectivos sociales también de, de mantenimiento, ¿no?, uh -huh. un poco desde el apoyo mutuo. En concreto, desde la campaña asturiana planteamos cuatro. Planteamos, por una parte, el programa de refugio temporal a, la, a los activistas colombianos que, que están aquí por pues, una temporada cada año, a la Coordinación Baladre, de luchas contra el padre, la pobreza y la exclusión social, al sindicato de luz de trabajadores que tiene bueno pues acumula una cantidad tremenda de, de multas y bueno es una campaña de solidaridad y por un, también en cuestiones así locales pues este año escogemos una, una casa de iniciativas su año que está en el barrio de Nuevo Gijón y es una casa donde que se ofrece para múltiples iniciativas sociales en el barrio para los colectivos que quieran que quieran participar ahí mm -hmm. ¿Y, ¿Y qué estáis haciendo desde desde la campaña asturiana que estáis haciendo por aquí? Y, y bueno, que va a haber estas jornadas ahora, eh, sí. ¿cuáles son las iniciativas que estáis llevando a cabo desde la campaña? Pues esta campaña ya venimos juntándonos varios años, pues varios colectivos, que, que no somos específicamente grupos antimilitares, pero que sí nos preocupa este tema. empezamos el día 4 de mayo haciendo una presentación pública delante de la de la agencia tributaria un poco convocando a los medios y presentando pues las diferentes destinos alternativos se está haciendo un poco de difusión ahora como somos, somos poca gente y demás pues lo hacemos sobre todo a través de lo, de lo del Facebook y correo y demás sacamos un panfletín un poco explicativo cada año pues un poco explicando cómo es la gestión fiscal dónde son los destinos un poco emitiendo a a la campaña asturiana y ahora eh, mañana y pasado va a haber unas jornadas en la población antimilitaristas en colaboración con ella el matadero mañana a las seis va a haber una concentración delante del ayuntamiento de siero con un hombre ni una mujer, y un europa la ver y a las siete va a empezar la primera charla con lidia falcón y bueno creo que también te en para para sí. presentarla creo que me toca ¿no? <risa> Yo creo que se toca así. Sobre la mujer y la defensa de la paz. Y luego el sábado por la mañana, también en el día del matadero en torno a las once de la mañana, empezaremos con un taller sobre gasto militar y desobediencia, con a cargo del colectivo Utopía Contagiosa. Y dentro de ese taller tendremos, esperamos un ratín, para explicar un poquitín en la parte, ter vamos más práctica de cómo se hace la objeción fiscal. Ahora, sobre todo que hay estos cambios que hay que hacer el programa padre y telemático y demás. ...y después, bueno, seguiremos difundiendo la campaña... ...si salen, el día 23 se cumple también, o sea, se cumple hoy el la beatificación, me parece... ...o bueno, esto que hacen a la gente santa en la iglesia de Monseñor Oscar Romero... ...entonces también intentaremos tener algún recuerdo en ese momento... ¿no? una persona que, que dio la vida en defensa de, de la paz y de, de la justicia en El Salvador... y a lo largo del mes de mayo y junio seguiremos difundiendo un poco la campaña, nosotros siempre estamos también abiertos a otros grupos y colectivos que tengan interés pues que se sumen a hacer alguna charla o taller pues eso queda un poco a gusto de que otros otros colectivos se animen y haremos un cierre al final de la coincidiendo con el cierre de la campaña de de Hacienda pues haremos una presentación colectiva de las personas que somos objetoras también delante de Hacienda, es un poco la, el planteamiento que tenemos de, de esta campaña Muy bien. Eh, si alguien quiere, bueno, contactar con vosotros o, o conocer, porque, bueno, lo que, lo, lo que tiene esto de, de todo lo que tiene que ver con Hacienda es que es muy enrevesado todo y hay que tener ahí un poco, a lo mejor por escrito, ¿no?, en alguna web que se pueda, bueno, ver toda la información, ver la guía práctica de cómo, cómo se hace, dónde se, en qué casilla se mete la, la objeción, cuál es toda esa dinámica. ¿Podemos dar alguna dirección...? Web. Pues yo creo que tanto en antimilitaristas como en la aguas de Tortuga o en y yo creo que en las tres hay, uh -huh. no sé si alguna más, vamos, hay, hay varios tutoriales un poco que explican la parte práctica de, de, de cómo hacerla. Luego también en la campaña tenemos una dirección de correo que es asturiasofgm, todo junto, arroba gmail.com, al que también las, las personas se pueden dirigir si quieren ponerse en contacto con la gente de la campaña. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Vamos a, a escuchar al a colectivo Utopía Contagiosa, que va a estar el sábado por la mañana en, en el Yare el Matadero, en la Polasiero, dentro de esos antimilitaristas. Y, y nada, bueno, pues muchas gracias por, por habernos atendido. Ah, muchas gracias a vosotros. De, que propone una alternativa a la defensa militar. Es un colectivo que surge de, del antimilitarismo español, del movimiento antimilitarista, y de las luchas que se hicieron hace ya muchos años en contra del servicio militar obligatorio que era una cosa que existía antes un mecanismo de adoctrinamiento ideológico que tenía el Estado eh, que imponía a los jóvenes ir al, al ejército a aprender allí a defender España ¿no? y de paso a aprender los valores importantes que uno tenía que tener como súbdito de, de esta sociedad entonces cuando acaba la lucha o se está acabando la lucha por, por la objeción de conciencia y en contra del servicio militar surge utopía contagiosa con la idea de que acabar con el servicio militar no implica conseguir una desmilitarización de la sociedad y conseguir un mundo diferente, transformar la, la defensa en una defensa de otras cosas por otras metodologías y con otras aspiraciones, entonces de eso ¿eh? es un grupo que Eh, intenta crear desde entonces una alternativa, intenta divulgarla, intenta difundir qué es el militarismo en todos sus espacios, que van más allá del ejército, ¿no? nos afecta a nuestras vidas diarias, a nuestras relaciones personales, a todo, y, y lo que hace es trabajar en esta línea, es un grupo de trabajo, está compuesto el masivo, un grupo masivo dentro del antimilitarismo, compuesto por dos personas, que esto en el antimilitarismo español es un grupo masivo, porque no se ha son peores. Y, y llevamos trabajando 20 años en este proceso de trabajo. Eh, bueno, quería preguntaros un poco cómo definiríais defensa, concepto de defensa. Sí, bueno, nosotros entendemos, lo primero que hay que plantearse, y nunca nos han dejado plantearnoslo eh, sobre la defensa, es que queremos defender Entonces, nosotros eh, siempre invitamos a la gente a que sean ellos los que nos digan qué es lo que quieren defender. Muchas veces la gente opta porque eso de defender la frontera pues no tiene sentido actualmente, ni no tuvo nunca. Muchas veces optan porque no tiene sentido defender las instituciones, sobre todo gente que está trabajando por transformar esas instituciones. Y la gente piensa que pues, cosas como la monarquía, el Senado, no tiene ningún sentido defenderlas. ¿no? Entonces, eh, nosotros planteamos una alternativa a la defensa militar por, por esto mismo. Pensamos que tenemos derecho a decidir qué es lo que hay que defender. ¿no? Eh, y luego hay que ser coherente. A la hora de proponer cómo queremos defenderlo, hay que ser coherente. Si uno, por ejemplo, quiere defender Eh, los derechos políticos, sociales, económicos, culturales, pues no lo puedo hacer violentamente porque sería incoherente, ¿no? Entonces pensamos que la forma coherente de defender todo esto es la no violencia. Nosotros, por lo tanto, optamos por una política de defensa que está basada en las organizaciones sociales y en la lucha social. y por eso hemos titulado así el libro Política de Defensa, Lucha Social ¿no? porque pensamos que son, son sinónimos la política no violenta. Si vemos todos los ejemplos de no violencia ha sido gente que ha sido luchadora. ¿no? Lo que pasa es que ha luchado por métodos no violentos y han defendido lo que en ese momento por pues, mucha gente quería defender. Esto es un avance. ¿no? Como ves es algo que no tiene nada que ver con lo que nos suelen plantear de defensa de fronteras, de territorio, de la patria, de las instituciones, habitualmente. Es un concepto distinto, pero no distinto, sino alternativo a otro concepto. Y nosotros lo que pensamos es que la gente tiene la opción, la posibilidad de definirse por uno o por otro. ¿no? Claro, si solo conoces uno, pues no hay remedio, ¿no? pero si conoces dos y si son opuestos, son alternativos, pues hay que decantarse por uno o por otro. Nosotros pensamos que la defensa militar, además, no, no solamente no es eficaz, es decir, que no defiende de nada de lo que dice que va a defender, sino que además eh, es altamente perjudicial. Nos perjudica nuestras relaciones internacionales, nos perjudica, por ejemplo, actualmente en esta época de crisis, porque eh, todo, lo que no, todo lo que se gasta en, en defensa militar pues no se puede gastar en... actividades sociales. ¿no? Entonces nosotros pensamos que se sale de la crisis eh, por estas actividades sociales, por este gasto social y no por el gasto en defensa. Hace poco hacían una encuesta eh, que la publicaban, bueno, la difusión en el país y decían que la población española y también la población europea clarísimamente decía que lo que menos hay que gastar es en dos cosas, en defensa y en deportes. Hey, yeah. Palabras de Juan Carlos y de Pepe del colectivo Utopía Contagiosa, que, como os decíamos, estarán dentro de seis jornales antimilitaristas en, en el Yar El Matadero, en la Polasiero, el próximo sábado por la mañana, en ese taller de antimilitarismo y objeción fiscal. Eh, mañana, viernes, día 15, a las 6 de la tarde. En la Casa Concella habrá una concentración antimilitarista, bajo el lema en Guerra Gasto Cero, y a las 7 una charla sobre mujer y antimilitarismo con Lidia Falcón, y después también habrá una folicia de autogestión. Van todas estas actividades dentro del YAR, el Matadero de la Pola Siero. Eres un gato observando el horror, hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul. Con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser, la actitud suena incómoda. Cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo. Hoy esta nueva canción y en cuanto termine que empiece la resituación. Vamos a salvo, esta nueva canción y en cuanto termine que siga la resituación. room de Nacho Vegas que nos hace, nos sirve para cambiar de tema y vamos a hablar ahora del 15M, de esos cuatro años del 15M. Estaban esas voces, esos gritos que sonaron, retumbaron aquel 15M y los meses posteriores en las plazas de, de muchas ciudades. Vamos a escuchar algunos fragmentos de, de algunas piezas que hemos rescatado, unas recientes, otras más antiguas. Vamos a empezar por la más antigua. En concreto, un programa especial que, que hacíamos aquí en esta emisora en Radio Crash. durante los días posteriores al 15M desde las acampadas un especial Toma las plazas que sonaba así Toma las plazas desde acampadas y son. Se necesiten con ningún partido, no está nadie más que los ciudadanos. En este sistema de muerte que hay, capitalismo, nosotros vamos a globalizar la resistencia. política, y religión, y es pasado, solo ha de servir para tener presente lo que han hecho y no volver a cometer los errores. Fuerza del movimiento, mucha más fuerza. La democracia toma las plazas desde Acampadas y ...escuchamos el resumen de la asamblea de hoy. Hola. En la asamblea de hoy eh, se consensuó que el barrio del Llano... ...por fin toma la calle a las 7.30 el lunes 6 de junio... ...en la plaza de Los Tresnos, enfrente del Carrefour... ...en Antiguo antigua América. Bueno, decir eh, que desde el grupo de trabajo de política... Eh, hoy ha sido un día especial porque eh, se ha como reestructurado un poco la línea de trabajo y bueno se ha quedado que la, el área que, que nos compete es que vamos a, a trabajar sobre temas concretos. Eh, se ha definido que en este caso vamos a trabajar bien la información y la formación sobre lo que es democracia y sobre lo que es la ley electoral ...y todo lo que compete a, a este país... ...entonces a partir de, de hoy... ...se pone ese tema en, en el grupo de trabajo... ...para que todo el mundo aporte... ...lo máximo que pueda sobre la información... ...y a partir de ahí se, de, se de debata... ...y salga hacia afuera para que sea un aporte... ...a las distintas áreas y también a la ciudadanía... Eh, luego pues como obviamente al ser una asamblea... ...se han tomado actas, se ha quedado... Eh, que a partir de el lunes que viene se va a, a dejar un poco más de tiempo para trabajar, que ahora mismo vamos un poco acelerados, por, porque bueno, el tiempo nos, nos hace que, que cojamos un poco de impulso, y bueno nada más que decir eso, que las actas van a estar como siempre en el, en el blog, que están en papel también, y que se le invita a la gente que quiera participar en este área de debate, pues que vengan y que den su aportación. que nada, Muchas gracias. Bien, en el grupo de paro y precariedad hoy se consensuó en asamblea a instaurar de manera oficial y con una periodicidad semanal la actividad de los martes al sol, la actividad reivindicativa en la que este fin de semana se fue a la, este fin de semana no perdón este martes se fue a la oficina del INEM de una manera visible y de una manera un poco jocosa, y, pero sobre todo con el afán reivindicativo y también se va a aprovechar por la cercanía acercarse a la oficina municipal de recursos sociales. Por último, queremos hacer un llamamiento a la manifestación del 6 de junio, para ello necesitamos gente del 5 de junio, para eso necesitamos gente para repartir panfletos mañana sábado y para hacer una pegada de carteles sin papelar toda la ciudad de Gijón. Para la manifestación del 5 de junio eh, nos reuniremos a las 4 y cuarto en Febe, que estamos tomando nota de todos los que quieran ir voluntariamente con nosotros por el módico precio de 2.10 ida y vuelta en la, en la Febe de la nueva estación. para estar todos allá a las 6 en la plaza del ayuntamiento y llegar a las 8 al centro Niemeyer. Y como última nota, recordar a todo el mundo que a las 2 el mismo 5 de junio vamos a hacer una comida popular, intentaremos reunir Artículo del día. No volvete, papata, mamu, madre. Este movimiento está compuesto por personas que hemos venido libremente y de forma voluntaria Tras el despertar de nuestra conciencia a raíz de la manifestación del pasado 15 de mayo Hemos decidido continuar juntos y juntas y aunar esfuerzos Para que cada vez seamos más en esta lucha pacífica por la dignidad La nuestra, la de todos y todas No representamos a ningún partido político, sindicato o asociación Tampoco nadie nos representa Nos une una vocación de cambio y el deseo de vivir en una nueva sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses políticos y económicos. También nos une el no sentirnos representadas ni representados por un sistema político gravemente enfermo, que hace ya mucho tiempo que ha dejado de estar al servicio de la ciudadanía. Estamos atrapados y atrapadas bajo la dictadura de un mundo financiero que agudiza las desigualdades sociales. Apostamos por una transformación profunda de la sociedad en la que sea la sociedad en su conjunto la protagonista de dicho cambio. No estábamos adormecidos, se equivocaban. Estábamos aislados, excluidos, divididos y enfrentados por una educación cuyo fin es que no pongamos resistencia. Nos hemos unido para luchar sin violencia y con determinación por la vida que todos y todas merecemos. Hemos aprendido del pasado, nos preocupa el presente y resistiremos en este movimiento unidos por un futuro sostenible. Seguiré esperando, aunque me duela amor. Testimonio de la indignación. Soñando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. El motivo de que yo está aquí: Yo estoy aquí porque en un principio tenía muchas cosas en las que estaba en contra del sistema. Pero, pero ahora, hoy por hoy, es que me he dado cuenta de que hay una cantidad de personas que se está abriendo a la conciencia de que el mundo no puede, no es posible que siga este camino y, quiero que, y creo que es posible conseguirlo. Y tengo fe en este movimiento, no, no en el movimiento en sí, sino en las personas que lo, que lo incluyen. Personas que están incluidas y que están luchando día a día, aunando esfuerzos por conseguir un, un objetivo común, que es eh, la... El exilio de, de, de políticos corruptos, de, de poderes económicos. Programa de actividades para mañana. El programa de actividades del de sábado día 4 de junio es el siguiente. A las 12 horas tendremos yoga espontáneo. A las 12 también hay un taller de pintura infantil. A la 1 una, una charla-coloquio en el que se titula El papel de la utopía en el cambio en el mundo. A las 17 horas, 5 de la tarde, hasta las 6 y media, tendremos una danza conchera. A las 6 de la tarde, asamblea infantil para todos los niños que quieran aprender. A las 7 y media... Un espectáculo, una boda cómica entre la banca y el gobierno. La noche, en principio, la tenemos libre. Si alguno de los escuchantes quiere traer algún tipo de debate o algún espectáculo para hacer, estáis todos invitados. Muchas gracias. ...era uno de los programas, concretamente el que emitíamos el 3 de junio de 2011... Eh, ...dentro de esos especiales eh, toma las plazas que emitíamos casi... ...prácticamente a diario aquí en Radio Crash... ...durante el tiempo que duró la acampada aquí en Chichón... ...esta mañana el programa Carne Cruda de Javier Gallego... ...también tenían su momento para recordar lo que había sido el 15M... ...y lo que estaba siendo todavía... carnecruda.es El 15 de mayo, que fue una manifestación que convocamos desde Juventud Sin Futuro, supuso un, un acontecimiento político que cambió la vida de, de la ciudad de Madrid, supuso mucho trabajo la propia convocatoria, después la, la acampada improvisada, de acuerdo de un compañero que decía que era nuestro Tajir particular... y a partir del día 16 pues, me sumé al, al trabajo como miles de madrileños y madrileñas. Tengo un grato recuerdo, eh, fueron unas semanas en las que parecía que todo era posible, en las que hubo muchas horas de sueño, en las que tuve que compatibilizar, porque yo era becario en esos momentos, con todas las asambleas y las comisiones, y yo creo que supuso un aprendizaje colectivo y, y lo más poderoso que tuvo, una de las cosas más curiosas es que, los poderosos o las élites no supieron nombrarlo y eso fue uno de, de sus potencialidades Soy Pablo Padilla, tengo 26 años ahora soy candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos y he estado trabajando en diferentes colectivos, pues como Juventud Sin Futuro, la Oficina Precaria o el Patio Maravillas Pues uh, yo soy Tatiana Roeva y viví el 15M muy, muy de cerca. Era el primer desahucio que surgió, el primer desahucio hipotecario y eh, el primer desahucio que dio visibilidad del problema en España que entonces empezaba, por aquel entonces empezaba. Entonces se fundó la plataforma de afectados por la hipoteca y vamos a raíz de esto pues se convocó un stop desahucios y paralizamos mi desahucio en mi desahucio vinieron uh, absolutamente toda la acampada del sol y uh, por primera vez yo viví de tal manera la solidaridad de la gente que es lo más importante yo creo de 15 m Poder, todo el poder cuánto me, va joder? me llamo Stefan grueso y me sintí, respondí, soy cineasta pero sobre todo una persona y un ciudadano se 진짜, la, la una, soy sergio salgado y soy miembro de 15 de parratos Mi nombre es Carol Galay, soy investigadora postdoctora en la Universidad de Montreal y miembro del colectivo de inmigrantes en Montreal, Grupo Afín de María Granate. Para o para ir a este cielo animal. Yo fuera de España, yo estaba en.. estaba viviendo en Francia. Y claro, eso pues como que atravesó mucho mi experiencia no Me perdí toda la parte experiencial O sea, como que nunca estuve en la plaza Al menos en ese primer mes más intenso no Llegué a Madrid como a finales de junio Entonces lo viví todo a través de las redes Y luego especialmente a través de... Bueno, como en esos días fue cuando creamos Book Camping Que fue una biblioteca digital que surgió en esos días ...pues también mucho a través de la propia comunidad... ...que se creó de repente en torno a, a Bookcamping. Soy Silvana Enclares, me dedico a escribir... Eh, ...formo parte de un colectivo de investigación editorial... ...que se llama Bookcamping... ...que es también una página, una biblioteca digital... ...que es bookcamping.cc... ...y ahora mismo trabajo en Media Alastrado.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 Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. ¡Soldados! Mi nombre es Alberto Garza. Soy Javier Gallego Crudo. Soy diputado de Izquierda Unida y actualmente candidato a la presidencia del gobierno para las próximas elecciones generales. De carne cruda. ¡En nombre de la democracia debemos unirnos todos! ¡Ah! Callarán puño en algo, ese es el lema bueno, pues. Bueno, pues ahí eran algunos de los fragmentos... ...que en el programa Carne Cruda de esta mañana... ...hablando del 15M, pues podían sonar... ...puedes escuchar completo ese podcast en la página web... ...carnecruda.es... ...también ayer el programa de La Paz Turies, eh, con La Paz Los Talones... Eh, ...habló de esos cuatro años del 15M... ...y bueno, tuvimos oportunidad de estar aquí participando en ese programa... ...junto a Joaco y Orlando... Con Celia, David y Rubén de, del programa Con la PA en los talones. Programa hablando de aquello que, bueno, que lo poco que conocíamos era. a través de las redes sociales y, bueno, una convocatoria así que en la que todo el mundo preguntaba quién está detrás, quién está detrás y, y bueno, yo recuerdo que, que en aquella entrevista también le pregunté quién está detrás, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, contaba un poco cómo había nacido el tema, cómo había habido una convocatoria así por las redes, cómo habían empezado a reunirse, pues, eh, creo que en La Losa habían tenido alguna reunión en sitios así abiertos, pues, 15, 20 personas y... Y de ahí surgió la manifestación y, y nada, yo tuve la suerte de que, bueno, con la charanga vimos la convocatoria y decidimos ir, tampoco nos llamó nadie, pero bueno, en la charanga Ventolín muchas veces somos así, vemos que hay algo y nos apetece ir y vamos, y, y bueno, disfrutamos también ahí aquellas casi dos horas que tardamos en llegar desde la escandalera a la Plaza España arriba, bueno, pues con, con la música y con... y con el servicio de seguridad que comentaba hablando de esos payasos que en algún momento nos llamó la atención por alguno de los temas que, que tocábamos que, bueno, son anécdotas de, aquella, de aquel día Sí, yo también me pillé ahí en Oviedo porque bueno, tenemos un, sobre todo un agente bastante cercano que estaba un poco pla participando yo creo que también estaba la gente, o por lo menos en la facultad de Juventud Sin Futuro, puede ser no lo sé, bueno, tampoco sé si, si el nombre era exactamente ese no, pero a mí me convocó este chaval que estaba en Yo creo que era en biología, lo que estaba estudiando y demás bueno, pasamos un poco por hilos de guasa que estábamos utilizando y demás y tal y la verdad es que fuimos, lo comentaba hace un año justo aquí también, fuimos un poco con la sensación que ibas últimamente a todas las manifestaciones ¿no? a ver las mismas caras de siempre bueno, pues un poco con, con, con la necesidad de estar ahí, porque si estabas en casa no te sentías a gusto pero un poco también con ese escepticismo de decir ¿cuánto sumaremos? sumaremos 200 eh, habrá y la verdad es que bueno, pues una vez que llegamos ahí yo me lo pasé muy bien en la mani y el, el sube baja y el cantar y, y agacharse y no sé qué, no sé, yo quizás porque vimos mucha gente nos subió un poco la moral el rollo, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues toda la vorágine que yo creo que todos, de una forma o de otro hemos ido compartiendo y, y, y disfrutando, ¿no? También, y sufriendo también, porque al final, bueno, yo creo que el 15M destapó muchas cosas, pero... pero que quizás, a lo mejor, en aquel momento, me acuerdo, yo estaba con una persona bastante, un colega, ¿no?, bastante más mayor que yo y tal, y decía, joder, es que yo llevo mucho tiempo diciendo, no me quiero morir sin ver la revolución, ¿no? Y va a ser de esta, juanco va a ser de esta. Pues no, no va a ser de esta tampoco, pero bueno. ¿Y dónde te pilló a ti, Rubén? Pues a mí me pilló en el monte. Yo había visto las convocatorias y digo, yo, ¿qué, ¿qué será eso...? del 15M, ¿no? ¿Cómo era? Democracia real, Jack. Democracia real, sí. y ese logo con el 15 y el M, y yo siempre fui muy sospechoso, entonces me fui al monte ese día, luego ya cuando me enteré de que, que estaban acampando, de lo que había pasado en Sol, dije yo, hostia, esto, esto es igual un poco, o sea, mi actitud hacia eso cambió. Si sí, yo eh, una una de mis de mis grandes penas es que me la me la perdí. Yo también me pilló no en el monte exactamente, pero vamos, por el campo. Andaba andaba por allí y fue, bueno, pues eso un día más tarde eh, cuando mi hermana que sí que estuvo moviedo eh, me contó que había sido maravilloso, entonces yo ya sentí ya perdérmela y, y entonces eh, me comentó, "Oye, pues sabes que están acampando por ahí y sabes que hay gente aquí en la plaza del ayuntamiento." entonces dije, ah, pues esto, igual hay que verlo, ¿no? Y entonces ya bajamos y, y allí nos quedamos, ya como, como todos nosotros, ¿no? Eh, yo, eh, lo que decías tú de la revolución, ¿no? Pues a ver si la revolución ya llega o no. Eh, yo ahí me quedaría con, con una de las frases que, que se utilizaban de vamos despacio porque vamos lejos. Eh, yo creo que, que siempre ha quedado, bueno, pues como que aquello fue una, una eclosión que se quedó ahí, pero yo cada vez que he hecho la vista atrás, Y repaso, lo que ahora ya son cuatro años desde aquel día, eh, me parece que está como muy lejos, como que hemos vivido mucho, pero es que se han hecho muchas cosas. O sea, el impacto que ha tenido, yo creo que tardará años en, en medirse realmente y, y que quizás sea digno de estudio, porque cuatro locos en la calle... tenemos cuatro locos prácticamente no, no y ya... cuatro bueno <risa> y haciendo cosas muy raras como eso no un equipo de seguridad de una manifestación que va con narices de payaso o sea cosas eh, como muy muy distintas el año pasado cuando celebramos los los tres años del 15 m eh, lo que hicimos fue bueno pues volver un poco a la plaza y eh, lo que hicimos fue exponer El, un mapa de las mutaciones del 15M y viendo aquel mapa, es que la verdad daba vértigo eh, todo lo que a raíz de, de aquel momento, de aquel día, había surgido. Yo iba a traérmelo hoy, pero luego, bueno, con las prisas se me olvidó. Pero eh, están eh, las distintas eh, mareas, eh, están también, bueno, pues eh, modos nuevos de, de comunicarse, movimientos asamblearios y, desde luego, como no, vamos a hablar de la PA, que si bien la PA no surgió del 15M, era anterior. Pero eh, el 15M tuvo una importancia muy muy grande en esto. Yo no sé, ya digo, eh, ahora mismo, por ejemplo, que estamos de nuevo en vísperas electorales, creo que la sacudida que le ha pegado el 15M a estas elecciones ha sido brutal. O sea, ha habido unos movimientos en los partidos que, que son no más que ver que todos son ahora caras eh, como jovencitas que quieren dar un poco en que sí. Bueno, pues ahí están esos cortes también de esa, ese fragmento de ese, de ese programa ayer de Con la Paz en los Talones que también puedes eh, buscar en la, en la página de podcast de Radio Crash en radiocrash.net y puedes escuchar eh, completo ese programa que hicimos ayer aquí en, en Radio Crash con la gente de, de Paz Y si nos ponemos de acuerdo los de rojo y los de azul Los que miran a su tierra y los que miran hacia otro lugar. Y si nos ponemos de acuerdo, los que creen, los que no. Los estocicos, los cuerdos, los que nunca fueron. Y si nos ponemos de acuerdo, tal vez todo irá mejor. Y si nos dejamos de cuentos y cambiamos esto. Y si nos ponemos de acuerdo, aunque sea... Bueno, pues aquí vamos a poner punto final a este programa de hoy, este maravillu de hoy, donde hablamos eh, dos temas. En la primera parte del programa hablamos de esas jornadas antimilitaristas que van a tener lugar eh, este fin de semana eh, en La Pola Siero, en el Yar El Matadero. Mañana a las 6 de la tarde habrá una concentración eh, en la Casa Conceiu de La Pola. Eh, ...con el lema en la guerra gasto cero... ...a las 7 habrá una charla con Lidia Falcón... ...sobre mujer y antimilitarismo... ...a las nueve y media, folicia de autogestión ...el sábado a las 11 de la mañana... ...un taller de antimilitarismo y objeción fiscal... ...a cargo de Utopía Contagiosa. En la segunda parte del programa, pues la dedicamos a hablar de esos cuatro años del 15M, de lo que fue el 15M y de la proyección que a lo largo de estos cuatro años, pues ha tenido en la sociedad de nuestro país y también las influencias sobre los movimientos sociales, las, las políticas y sobre todo en los políticos. Entonces ya nos vamos, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.